Scream, the track the fall and sprawl upon the front with There's a policeman with an honest sword, a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride ball with a feeling of unease. He briskly frisks the tommy maid, sharp fingerprints out of print and stains, and endeavors to. The 1998 show, There's the situation so and tragedy, Grand Alpha's sick we sold, with soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. It's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors are on stage. If the show is through, Simon looks to wait the cues But the fools and bashers smile. Like last in 1998, show A torch song. No one ever sings the Capucines line. The comedy divine. The bulging eyes of puppets in the grandest room. Buenas noches, buenas noches a toda la gente, como toles elmanes semanas, buenas noches a toda la gente que tea. Huy, ahora más mo, sintiendo radio Cucar, radio cucaracha, la radio libre de Ubiu, eh, de, de decir la radio libre de Ubiu de más sitios no hay meter ni siquiera yo tuviera. Bueno, ya sabéis historia de que en en pocos sitios se siente radio Cucar, pocos sitios. ya sabéis también la historia, la, el jugador y la ah, que gracioso y el anedónico miserable de todos los elmanes, contando que en el 107.3 no se siente la mierda pero que en el www.radioquica.org sientes en el mundo entero siéntese ya sabéis en el mundo entero siempre que haya una conexión de internet porque no todo el mundo tiene todo, ¿eh? no todo el mundo tiene todo Y el internet, y una cosa que a lo mejor a los. ¿Cómo se llaman? Los de la generación de agora, dicen ellos los millennials. ¿eh? Bueno, no sé si es la más reciente, porque yo pensaba que los millennials eran los que tenían nacido en el tercer milenio, pero por lo visto, pues tener nacido en antes y ser millennial también. Y una cosa muy, y una cosa muy extraña, muy curiosa, ¿eh? No. No sé, no sé exactamente en qué en qué consiste lo de lo del ser milenial o no pero bueno la cosa a la que yo di, allí que oye pues que por mucho que ¿eh? por mucho que repitan una cosa al, al, al revés de lo que decía aquel eh, creo que ya era Goebbels el que decía que una verdad repetida muchas veces conviertes en verdad cosa que oye pues que usen mucho los los políticos ¿eh? algunos políticos sobre todo pues pues Nunyasina. Nun en realidad una mentira repetía muchas veces nuny que se convierta en, en verdad ¿Mm? lo que pasa allí que lo que sí consigue repetir muchas veces es una mentira allí que la gente que la siente, ¿eh? de tanto sentirla piense que es ella verdad nuny que es es verdad de, de verdad Pero oye que eh, piensa que es que verdad, mira, estoy estoy casi seguro ¿eh? que, que todos, bueno, todos ahí, ya sé que no debo ir a decir, eh, todos. Voy, a, voy a decir todos, voy a decir que estoy casi seguro que muchos, ¿eh? la mayoría de los que sientan esto, se ¿eh? 107.3, pocos serán, si sí, hay alguien. Si sí, Apple www.radiocuca.org, ¿eh? no sé, ahí a lo mejor hay de alguno más. ¿eh? No habrá seguramente tampoco miriadas, ¿eh? pero bueno, a lo mejor hay de alguno, de alguno más. Bueno, pues estoy casi seguro de que la mayoría de los que de los que te han sintiendo, de los que te hay sintiendo anedonia esta noche, y mismo la mayoría de los que no están sintiendo anedonia esta noche, ¿eh? la mayoría de la especie humana, Eh, de las personas, de los individuos que formen parte de esta especie, tienen ideas preconcebidas, ideas que, que llegaron a ellos eh, tan tan el, eh, en eh, en su raciocinio, en su en mente, vamos a decir, eh, tan ahí, eh, pero no hay que llegaren a ellas a través del razonamiento, a través de la argumentación. ¿m? Nunye que, bueno, pues que, que debatieran entre un montón de ideas, de propuestas y decidieran que por bueno pues por cuestiones qué sé yo de muchas índoles probabilísticas, eh, de de eso, de razonamiento y tal, decían pues yo quedo con esta idea. No, muchas veces son ideas que, que vienen de fuera, que vienen de fuera. un concepto muy muy asemillado, muy semejante al de al de la alienación y muchas veces tengo falado en este programa de la alienación de cómo de cómo dices que que son totalmente alienes ¿eh? siguen viviendo, vamos a decirlo así, con esa metáfora, siguen viviendo la mente de las personas, esas personas no llegaron a ellas ni por experiencia, ni ni por razonamiento, ni por observación, no, sencillamente llegue y os les pusieron allí Pusieron un de muchas maneras diferentes. Hay, bueno, pues unas cuantas maneras ¿eh? de meter ideas, eh, ajenes, ideas de fuera, meterles en el cerebro la gente. Del cerebro, vale, sí, ya sé que ahora te he ah, mira, mira, tanto, eh, tanto meterse con dualismo, tanto, eh, tanto es potricario, y ahora dice el cerebro, pero bueno, ya me entendéis. cerebro, la mente, eh, eh, las herramientas cognitivas en general. Bueno, hay muchos métodos, hay muchos métodos para pa llenar. Eh, bueno, pues seguramente todos estáis pensando, bueno, todos ya, eh, que no puedo decir todos, La mayoría estáis pensando ahora mismo eh, La tele, eh, los medios de comunicación, los más media, eh, la escuela Son son to métodos de, de meternos a las personas Y de es en, en, bueno pues en, en, en la mente Bueno, mierda, ahí, joder En las funciones mentales ¿eh? Bueno, eso, en la mente, joder Eh, ...que entendemos nosotros si hablamos de la mente... ...y que yo como tengo tanta... Eh, ...tengo tanta manía... Al, al, al, ...al... dualismo y al concepto ese de mente... ...como de algo separado del... ...del cuerpo... ...que bueno, pues... Eh, ...dame dame respingo... ...hasta hasta utilizar el... ...el término... ¿m? ...quiero casi casi más, no no usarlo no siquiera... ...pero bueno... Eh, Esta noche yo pienso que para entendernos, pues a lo mejor, oye, pues, pues no queda otro que, ¿eh? no queda otro que, que utilizarlo, que, que mental. ¿m? Vale, bien, pues vamos a mentalo. Eh, sí, y es verdad. La televisión tiene una manera muy afayaiza que, que seguramente todos sufrimos de meternos ideas en la mente que no necesariamente son ideas nuestras. Eh, yo que sé, pues la, la educación sí efectivamente el sistema educativo, mal llamado sistema educativo eh, porque precisamente lo que falla en buena medida, en alguna medida sí que sí que educa sí que transfiere conocimientos pero en otra buena medida también lo que falla precisamente y cuartalos eh, acabar con, esa, eh, con ese deseo natural de conocer que tiene el individuo yo pienso que de cualquier de cualquier especie por lo menos por lo menos superior la que ya la que ya nace con el suficiente espacio vacío como para llenarlo con, con experiencias con aprendizajes eh, bueno pues el ser humano por antonomasia el ser humano nace con el Con, con muy pocas muy funciones activa esto. esas funciones van activándose eh, a través de la, de la experiencia, de, de la interacción con el, con el medio, con, con el mundo. ¿eh? Eh, y, y, pues ya lo comenté más veces, pero si sí, alguna vez yo tuve la, la fortuna de ver parir eh, vaques y, y también burres, y bueno, pues pescanci este... De que poco, poco tarden esos animales y eso que son mamíferos superiores, y nada, sino poco tarde en, en levantarse, en, en ponerse de pie, en correr, pues seguramente, porque, bueno, pues bien de fábrica, con un montón de, de, de, de software, vamos a decir, ya cargado, que nosotros no, los, los bebés de la nuestra especie, no nacen con, con ese software ya precargado. ¿eh? Por embargo, ellos tienen que interaccionar con el mundo y tienen que ir construyendo todo ese software, vamos a llamarlo libre, de comines, ¿eh? software libre porque se va desarrollando eh, bueno, pues, día a día, según las interacciones, con libertad, con, con poco determinismo. El sistema educativo en general tiene bueno, pues, un papel bastante importante en, en coartar, en y en cortar y eh, esa interacción ¿eh? tan fructífera seguramente bueno pues un, un niño cualquiera ¿eh? desde el niño más parado al más activo al, al más trasto al más curioso todos ellos todos ellos tienen mucha más curiosidad de la que podamos tener seguramente los más de los de los adultos. ¿Por qué? Pues por una cuestión meramente biológica. El, el, el niño un, un desierto de, eh, de funciones, o mejor dicho, tiene muchas funciones, pero necesita desarrollarles, necesita ponerles en marcha para ir llenando, para ir haciendo conexiones neuronales. para ir haciendo esas conexiones neuronales que van construyendo la la red de, de conocimientos que permite después comportarse tener una determinada una determinada conducta de interacción con ese con ese mundo y un, el concepto de dialéctica me gusta mucho incluso para aplicarlo a estas cosas porque no deja de ser eso el leño interacciona con el con el medio eh, toda la información que recoge de ese medio, pues faen una serie de que se produzan una serie de aprendizajes que seguramente modifiquen la su interacción con el medio la próxima vez. Y pues sí, verdad, cualquiera que tenga un niño cerca, de niño una niña podrá ver que que si el niño esa niña está deseando experimentar, está deseando aprender, Está deseando interaccionar con con medio. Y es verdad que la crianza tradicional, bueno, pues ya una de las funciones o las ideas ya también preconcebidas que tienen es la de intentar cortar eso. De, ¡Date quieto de una vez, joder! ¡Hostia, ¡Hasta el puto día enredando! ¿Eh? Y no puedes sentarte ahí en, en, en la alfombra con los juguetes. Joder, tienes que eh, andar metiéndote lo de los mayores. No tienes abondo con lo tuyo, no tienes que decir, ala, venga! Oye, oye, basta hacer una cosa nueva y ala, venga, ya tiene que estar aquí el niño jodiendo. Eh, pues eso. ¿eh? Claro, el niño quiere interaccionar. El niño no quiere sentarse en la alfombra ¿eh? y hacer lo mismo que fue todos los días. Ese yo lo hizo. ¿eh? Esa conexión neural ya la tiene. Ya la tiene perfectamente fecha, ¿eh? ya lo experimentó, ya lo controla, ya sabe lo que va a pasar. Él necesita hacer otras cosas, ¿eh? necesita hacer otras cosas diferentes, necesita. Quiere aprender. ¿Conocéis algún niño que.? A ver, claro, seguramente de alguno me pondrá ¿eh? un ejemplo de, de un niño con dislexia. ¿No? Eso ya es otra cosa, joder, hay un, un déficit, una limitación funcional. Pero por lo normal, un niño que no tenga eh, esas limitaciones de una manera importante, en un grado importante, seguramente está deseando aprender a ayer. ¿Eh? Todos los niños quieren aprender a, a ayer, a, a contar. Oye, ese fenómeno que pasa hoy, que, que nos tienen a los de la... Bueno, los de la misma generación, y, y peor todavía, a nosotros igual no nos llama tanto la atención, pero la, a la gente más viejo pues sí... Porque esto va muy mal, las cosas muy deprisa. Y entonces, flipen cuando ven a los niños eh, tan pequeñucos ya manejar los, los dispositivos, la tecnología, todos esos milongues. Claro, hombre, claro, flipen. Eh. Pero ya que el, el niño quiere experimentar, el niño está observando continuamente. Aunque pasa? que no, joder, tiene una capacidad de observación mucho mayor de la que tengamos cualquier persona mayor. ¿Mm? Y José, pues claro, ven eso y, y quieren experimentarlo, quieren quieren agarrar, agarrar el teléfono, necesitan saber qué coño y eso, por ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, claro, luego pasa que llega una edad que van a la escuela y la escuela encárgase de, de acabar con todo eso. ¿sí? Y una de las funciones importantes que tiene el, el sistema educativo es acabar con esa curiosidad innata de los, de los niños, en buena medida, desgraciadamente, y así. El niño que no debiere parar de moverse, de buscar, de experimentar, de ver, de tocar, de tal, va notar un montón de horas sentado, eh, sentado en un espacio muy pequeño. El niño que, que, que quiere hablar, quiere conocer, quiere que cuente, quiere preguntar, M obligan a tarde guardar silencio, Dios, es, es terrible, ¿eh? Es terrible, es muy terrible cuando te dicen eso. Ay, este perri tan buenín igual te lo dicen de, mira, yo, hay, hay, tiempo, hay de algunos años. Uno de los míos múltiples trabajos consistían para sacar a, a dar paseos a un, a un rapaz. ¿Eh? Un rapaz que, que iba en una silla de, de ruedas porque no podía tenerse, tenerse en pie, los huesos no lo tenían. Eh, el rapaz en cuestión ya era, ya era ciego, un ¿eh? ciego total, y, y también ya era prácticamente sordo. ¿eh? Y sumado a esta ceguera y a esta sordera, esta limitación funcional visual... Eh, también tenía bueno pues un, un déficit cognitivo importante eh, ese rapaz pues pues no falaba prácticamente no se movía ¿eh? un poquitín nada más se movía una mano y entonces eh, la gente decía ¡Ay, pero pero ella tan bonito no da ninguna guerra claro si sí, era muy bonito no daba ninguna guerra ¿eh? no daba absolutamente ninguna guerra supongo que desgraciadamente ángel que era perdón, Ángel, que ya era el Sonome, pues ya era tan bonín como lo, lo puede ser una, una mata de faves, ya ¿eh? eh, era tan buenín como puede ser una silla una atornillada al suelo, así no de, de buenín, ya era, era él. Y lo peor es que eso, ese mes, esa misma idea eh, transfiérese también al, al espacio escolar, el leño buenín y el paradín el que nun falan clase el que está siempre quieto independientemente de que aprenda más o aprenda menos por lo menos yo buenín igual no y el más espavelo de la clase pero yo buenín por lo menos yo buenín y el otro y este y un trasto nun para sí sí, vale todo lo que quieras sacarás muy buenas notes y, y sabrás mucho pero y es un trasto y también y es muy importante el comportamiento ¿eh? Eh, eh, al quieto la atender en clase el no falar no falar dios mío <risa> dios mío nunca vos castigaron por falar en clase pues, no sé y normal castigar ¿eh? pensáis lo fuera de la idea preconcebida pensáislo fuera de esa idea que vos que nos metieron en, o, o que nos metieron que nos metieron en la cabeza calzador. Y es normal castigar a alguien por falar. Y es normal que te ha prohibido falar. Y es normal que que, que un niño, por Dios, tenga que estar horas sentado. Desgraciadamente, mucha gente llegamos a yo supongo que voy a llegar y estoy en ello y empezó a sentirlo Llega un momento en el que a lo mejor las nueces, funciones motores ya no furrulen, ya no furrulen especialmente bien. Y a lo mejor llegará un momento en el que a algunos, a muchos, no nos quede otro que estar un montón de horas sentados. Pero a lo mejor porque no podemos estar de otra manera. a lo mejor porque bueno pues aquello que se podía hacer en los años mozos o en los años niños, de estar continuamente moviéndose, saltando, corriendo y demás resulta que eso no lo podemos hacer sencillamente porque no tenemos ya la capacidad funcional para hacerlo los niños de normal, ¿eh? la mayoría si sí la tienen si sí la tienen plena además al 100% Por embargo, oye, pues ya nos encargamos los los adultos de cortáyosla. ¿eh? ¿Una idea preconcebida? Pues posiblemente hay una idea preconcebida. Y una de tantas de ideas que, que nos meten en ¿eh? en la cabeza, que nos meten en la mente. Y una de tantas ideas que, que a lo mejor nunca nos planteamos. Ahora ya empieza a ver mucha gente que sí se plantea estas cosas, pero igual no se plantea otras se plantea estas cosas de educación pero para otras igual no les plantea yo recuerdo una vez hay años que bueno pues fue una de las las noticias muchas veces van por por modas ¿eh? hubo un tiempo en el que los perros mordían a los niños eh, hubo otros tiempos de, otra de otras cosas pero bueno de repente una una, una triba de noticias convierte en moda y repite hasta, hasta la saciedad todos los informativos hablan de estas cosas y bueno oye pues son modes, son modes como las que hay en, en cualquier otro ámbito y hubo un tiempo en el que la moda llega a dar noticias noticias acerca de, de un fecho bien desgraciado que llega el el asesinato de galgos que al parecer al final de la temporada de caza los los cazadores que no son una gente así muy agradable Oye, lo mucho. Oye, podéis decir que hay un estereotipo, pero no sé. ¿eh? Prestaríame conocer a, a algún cazador que me explicara el, el placer. ¿eh? No sé, el, ¿en qué consiste el cazar? ¿Qué, qué es que, lo que tiene de guapo, de, de bueno? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo rebatiría a él los argumentos de las personas que no entendemos el.? el por qué yo entiendo perfectamente el por qué tiene que cazar eh, pues pues bueno una persona que que siga una, una economía de, de cazador recolector por ejemplo que eh, pues no queda otro que cazar para pa conseguirles ...el alimento, la energía... ...el combustible... ...para pa mantenerse vivo... Pues ...claro que sí, de la misma manera que entiendo perfectamente... ...que los animales carnívoros... ...maten herbívoros, joder... ...pero bueno, no sé exactamente... ...por qué un ser humano... ...un ser humano del primer mundo... ...que posiblemente... de yo no viernes tiene una mierda de trabajo... ...por el que dan una serie de perres a bondes... ...como para... ...como para comprar comida... ¿eh? tienen que salir el sábado uh, con un montón de, de energúmenos más a, a ponerse en medio del monte, estar quieto unas cuantas horas apuntando un sitio para para ver si maten un chavaril. Bueno, pues oye, no sé. Que ya os digo que igual me lo expliquen y, eh, y lo entiendo, pero pero no no ahora mismo no. Alguna vez salimos de alguno con el con, el, con el, con el argumento ese de, de la tradición, el tal de Osema, se tradicionan, también era, qué sé yo, la, la esclavitud, también era también era una tradición, la esclavitud humana, y bueno, pues, ahora ya no llevo. Bueno, la cuestión es que eh, hubo un tiempo que fue moda en los, en los noticieros hablar del asesinato de, de Galgos, y que además eh, los galgos bueno matabanse de una manera que toda aquella gente decía atroz, ¿eh? una manera atroz, dicen los muy cruel, decían los los presentados de los noticieros. No, yo faltaba razón porque parece ser que tradicionalmente, o habitualmente, lo que se hacía ya era aforcarlos, ¿eh? a los galgos eh, se los aforcaba, se los mataba por aforcamiento. y la cuestión es que estaba yo un día en un bar y estaba la tele puesta y estaba saliendo un noticiero y estaba hablando pues eso del asesinato de Galgos y un paisano la verdad que con cara de bueno o sea, tampoco vamos a decir que no eh, miró para aquella noticia y, y con cara también de perplejidad de decía el pero oye que a ver es que los Galgos ¡Mátaselos así na! ¿eh? Esa y es la manera de matar un galgo. Claro, que el paisano aprendiera que efectivamente al galgo mataselo así, nunca lo pensara. Para él sencillamente ir así, al galgo no se lo mata de, de un tiro ni, ni, ni un trancazo en la cabeza, al galgo mataslo, aforcándolo. Claro, cualquiera podía decir, joder, vaya, pero bueno, así que que no, no, no, tiene, eh, no tiene capacidad de, de, de pensamiento, no, no, no tiene conciencia eh, él para pensar, pues igual no, igual la, sencillamente tenía una idea, metía ahí, preconcebía ahí, y nunca diera vueltas. Yo cuando yo era niño, eh, tuve un, un cocker, un, un cocker precioso, un cocker español, Dorau, al que tenía yo mucho cariño, a Bobby. Y, y pues bueno, cuando él ya era, era pequeño, eh, a toda la camada de, de él, los dos hermanos y, her y hermanas, porque él era el único macho, bueno, pues eh, la camada ya era, era de una perra, que ya era propiedad de, de, de una hermana de la miguela... y bueno, pues un momento cuando la camada tenía unos mesinos, no menos bueno no sé no sé qué momento fue pero lo que sí sé es que llevó a a un veterinario a, a cortar ellos el rabo pues a mí no me parecía raro a mí no sé a un cocker se cortaba el rabo y ya ah, está que hay una salvajada yo lo sé porque hay alguna necesidad no no hay ninguna necesidad pero en aquel momento parecía pues, lo normal cortar el rabo un cocker Y la primera vez, que muchos años después, cada día me dijo, pero ¿por qué hiciste eso? Y yo dije, bueno, no sé, y es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, y era una idea preconcebida, sin más. Yo, bueno, pues daba por fecho que, que a los cóqueres ellos cortaban el rabo y, bueno, pues no puse yo el grito en el cielo cuando los mis tíos dijeron vamos a cortar el, el rabo a... ¿Eh? A, a Bobby y a los otros hermanos y hermanes, pues, pues la verdad que no, dábalo por normal, dábalo por tan normal como, como daba de cuando yo era niño, incluso adolescente, el, el suponer que todos los eh, homosexuales masculinos eh, hieren, hieren afeminados, ¿eh? y hieren cobardes, y no sé, pues, Incluso, ya lo comenté muchas veces, cuando llega al Estado de, de decir que no estaba eh, bien discriminar a, a, a los homosexuales, eh, incluso en ese momento yo lo que opinaba, que no estaba bien discriminar a los homosexuales, aunque fueran eh, afeminados y cobardes. Sí, ya ves, los homosexuales ya eran cobardes. ...claro, todo el mundo lo sabía... ...un, un homosexual masculino y cobarde... ¿Mm? ...por fortuna llegué un momento en el que... ...conseguí quitarme esa, esa idea preconcebida a la cabeza... ...hombre, yo supongo que los niños que te creciendo ahora... ...los millennials esos de los que hablábamos en antes o no... ...igual son otra cosa, son otra generación y no son millennials... ...supongo que ellos ya no crecerán con, con esta misma idea... porque precisamente esos más media que seguramente oye pues fue todo lo posible por por ideas en esos mentes bueno pues ahora ya presenten personajes homosexuales de de de muchas maneras y en y en muy diferentes ambientes y tal ya está normalizado esa ese término no sé a la vez tan tan guapo y, y tan atroz es normalizar. Bueno, pues, pues la homosexualidad está normalizándose. Pero bueno, yo con toda esta historia... Eh, con toda esta historia que llevo media hora dando la vara con ello lo único que quería presentar un poquillín y era esa reflexión acerca de, de las ideas preconcebidas que eh, pues, pues que tanta gente tenemos tanta gente tenemos y seguramente el, el, los que nos sentimos como más más librepensadores <ríe> seguramente tenemos un ciento de ideas preconcebidas que meten que meten miedo y Curiosamente, curiosamente toda esta introducción sobre idees preconcebíes venía para falar un poquiñín de xeopolítica geopolítica. Y cualquiera podrá decir que coño tendrán que ver idees ideas preconcebíes con la geopolítica Estás como una maniega. Eso es verdad. A ver, la hedonicum miserable que soy yo, está como una maniaga. Yo estoy como una maniaga y eso nun lo niego, Non tengo por qué negalo, xa sé que non vou negalo. ni mucho menos. Todo y todo como una verza A mí me gusta más el concepto de de estar como una verza que el de estar como una maniaga. Bueno, la cuestión es que sí, hombre, yo quería hablar de sociopolítica, política por lo consciente que que soy últimamente de de lo terriblemente preconcebidas que son les ideas de la de la gente en en lo que cinca al tema este. y las ideas de la gente, incluido yo, ¿eh? yo soy gente, soy gente también, incluso yo tengo que tengo que pararme a pensar muchas, bueno incluso yo como si yo fuera uh, un ser especial, bueno que tengo que pararme muchas veces a, a pensar. El otro día, ¿eh? el otro día la, la mioma eh, que muchas veces cuando a lo mejor tiene alguna duda de algún tema en el que sabe que que yo a lo mejor estoy bueno pues de algo más enterado pues pregúntame a ver si si la sé sacar del, ¿eh? de la duda que de la que duda que tiene la misma sabe hacer muchas cosas ¿eh? la misma sabe muchas cosas más de, de las que yo de que yo puedo, puedo, puedo saber eh, ella lo mejor cuesta y saber de geopolítica ella lo mejor cuesta y manejar un ordenador portátil ¿eh? por embargo sabe sabe taller ¿Eh? sabe tejer unas fibres de, de mimbre para para hacer una una cesta una maniega sí sabe yo no sé eh, sabe coller unos pedazos de, de cuero y, y coserlos de una manera artística y hacer un, un bolso precioso ¿Eh? sabe hacer es cosas yo no sé faceles no sé faceles, pero pero ella sí ella ella sabe eh, sabe coller unas teles y y unos filos y, y coser una, una bolsa y, y o un, una prenda oh, tremendo sabe crear una cantidad de cosas que yo vamos ni ni sé ni, ni creo que vaya a saber nunca ¿eh? tremendes pero por supuesto y eso sí como como todo el mundo y aquí va casi no me da demasiado miedo... utilizar el, el término ese... y el concepto del todo Eh, no, no lo sabe todo ¿eh? no lo sabe todo entonces alguna cosa que, que no sabe pregúntame pero me imagino que precisamente como, como ye una humana ¿eh? y como interacciona con, con el medio pues supongo que, que tiene ocasiones bondes para ver que hay cosas que no encuadren de, de todo ¿Eh? Eh, que a lo mejor hay ideas, preconcebidas deseos que que, que chirrían un poqueñín y preguntarme el otro día qué es lo que está qué es lo que está eh? es pasando en Venezuela ¿Eh? yo no sé lo que está pasando en Venezuela saber <risa> o sea, lógicamente ¿eh? en Venezuela están pasando muchas cosas yo no sé qué es lo que está pasando lo que sí que estoy casi seguro ¿eh? que casi que nunca está pasando, y es lo que están contándonos. Yo, a ver, no sé, cuadra, eh, que tengo una, tuve en un, el momento una relación así muy, bueno, muy, muy tenue y muy llena pero bueno, a lo mejor más, más cercana, que un poco más cercana que, que la otra gente del mi entorno, con, con ese sitio, con, con la Venezuela, eh. Y bueno, pues pues por una, unas informaciones, unas cosas que me, que me contaban, que seguramente, oye, pues cada uno cuenta la feria como iban en ella. <ríe> a ver, tampoco vamos a tampoco vamos a decir, ah, este tiene información de primera mano, no, no, en absoluto. Pero bueno, sencillamente, pues contáeme que, que sí, que ya era verdad que, que el Chávez de aquella, eh, el, el, el, el que parece ser que entabó con toda esta desgracia, pues bueno pues que tenía pues como todos supongo les cosas buenas y les dos cosas malas que tomaron una serie de decisiones que algunos podían dar para bien y que otros podían dar para mal pero que lo que estaba bastante claro y que la gran mayoría de la gente que, que vivía en aquel sitio en aquel estado eh, pues pues estaba perfectamente de acuerdo con que con que aquel individuo, bueno, pues, por pues los representase, los gobernase y, y, y, y ejerciese la su voluntad para arriba de, de la de ellos. La gran mayoría de la gente, la gente, la gente prove, eh, la gente prove, eh, que que hieren por desgracia en aquel momento como como supongo que siguen siendo ahora la mayoría de las personas que que vivían en ese sitio. Al una vez, claro, los los que tenían más nota mental de acuerdo porque por lo visto les medíes les decisiones que foi tomando, pues de la misma manera que ser que favorecien un a toda esa gran masa de xente prove pues pues non favorecien tanto incluso perxudicaben a xente máis más rico, xente máis rico que a lo mellor, pues bueno, presentelos aquí y cualquiera de la mayoría de la gente del entorno, pues fuera una persona más o menos del del que está a su nivel, a su grado, pero claro, allí el nivel y el grado y totalmente diferente y mucho más bajo que el de aquí. Yo recuerdo de una persona de allí que me dijo aquella frase que quedó más grabada para siempre y eso no voy a Eh, no sé si los que haceré eh, perdí eso de lo que no se puede permitir y que los probes decidan. ¿Mm? Claro, aquella persona, dándome un discurso antichavista, por supuesto, llegó al final ese argumento: que lo importante no era la, la democracia en sí, que la democracia lo que no puede permitir y es que, que sean todos iguales, joder. a ver, esa persona no sé, tenía carrera tenía estudios tenía un nivel entonces claro, lo que lo que tampoco me parecía normal ¿eh? y que otro que no la tenía que no tenía nada de todo eso decidiera ¿eh? decidiera al mismo nivel que ella para arriba resulta que sí formaba parte de, de una mayoría ¿eh? y ella por embargo formaba parte de una minoría claro, historia no resulta que que democráticamente ganó ganó aquello otro y fueron pasando los años y, y yo recuerdo que acusaban a, a aquel de dictador y decía joder pero si ganó elecciones porque llegó un dictador No sé, nunca llegas a saberlo, ¿eh? Supongo que, a ver, pues, lógicamente si, si me preocupara, me esmoleciera de alguna vez por, por buscar más información y por leer más cosas, pues sí que entendería el por qué, pese a, yo qué sé, pues igual decir, sí, las formes eran democráticas formalmente, pero después las decisiones eran totalitarias y dictatoriales, y, sí, pues, pues seguramente sí, me lo creo, ¿eh? pero por lo menos tenían tenían forma de, de democracia, una democracia de esos liberales occidentales que tanto gusten y tan buenas nos cuenten que nos cuenten que son. Pero por lo menos eso, pues guardables formes. Y oye, curiosamente, claro, uno pones a pensar, ¿eh? cuando te cuenten lo, lo malos que son, ¿eh? es, y los osos de y demás, porque son los dictadores... ...claro, uno empieza a pensar en todos los sitios... ...que son dictaduras... ...pero que no tienen ni siquiera formas... De, de, ...democráticas... ...son dictaduras totalitarias abiertamente... ...pero son buenos... ...no pasa, pasa nada... ...no sé, yo qué sé, pues... ...pues Venezuela... Pues son, ...son muy malos los que mandan allí... ¿eh? y tanto el día contando, en... ...yo por fortuna no veo la tele... ...pero bueno, por la radio tanto el puto día... ...dando la, la barrila con eso... Y sí que llevo noticias y tal por internet, y también están días potricando con eso. Por embargo, en un en yo qué sé, pues ya lo sé que yo es muy, muy tópico hablar de esto, ¿eh? pero en no un espotriquen contra Arabia Saudí, y cojo, joder, pues Arabia Saudí. Y un sitio que ya abiertamente totalitario, no tiene ningún atisbo de democracia, ni se molesta en lo más mínimo maquillar el solo totalitarismo, y no bueno, pasa nada, los, los árabes son son buena gente. ¿eh? Acuérdome que, por ejemplo, la, la familia, ¿cómo se llama? ay ¿Cómo se llama el que el tobía? Eh, aunque hicieron todo lo posible todavía mandan Siria bueno, no sé cómo se llama, pero la familia y eran muy amigos, qué sé yo del eh, del, del, del rey, de Juancar y eran muy amigos de Juancar y, joder digo yo que si ahora se convirtieron en, en unos en unos dictadores totalitarios pero que ya, que ya no hieren Y era exactamente lo mismo. Supongo que hay muchos intereses. Y una pena no tener aquí al mi amigo el, el no sé cómo llamarlo. El negro de la hora. ¿eh? El negro de la hora lo llamé de alguna de alguna vez. ¿Cómo se llamaba el, el, el morrallero mínimo? Al final llamaba los morrallero mínimo. Ya sabéis que yo pongo pongo los yo nomatos a la gente, en función, sobre todo los compañeros de aquí de la, de la cuca, en función de cuál es el, el, el nombre del programa que ellos fan el, Como el último que hacía este hombre, llamaba ese morralla mínima Yo llamaba los morrallero mínimo. Cuando, cuando hacía la hora negra, yo llamaba los negro de la hora. A ver, estas cosas, ¿no? Y una pena, y una pena que no aquí, porque él sí que, sí controlaba mucho de, de, geopolítica y sí que seguramente sabría de explicarnos por qué eh, la familia esta, que no me acuerdo cómo se llama, joder, Asad, los Al-Assad, eh, porque la familia de Al-Assad, tienen amigos de occidente, Y cuando hieren ya, lo que son agora, to, gobernantes totalitarios de un territorio, porque en ese momento hieren, hieren amigos y, y ahora ya no, ya no son amigos. Seguramente hay intereses, intereses de, de la clase más pequeña, ¿eh? intereses de unos pocos, de unos pocos. Y no, que esos pocos, pues seguramente para defender esos intereses, pues tampoco ellos importan mucho más el provocar sufrimiento a. ...a cientos de miles de... ...de personas... ¿m? ...provocar dolor... ...dolor muy intenso... Eh, ...mutilaciones... ...llantos... ...desesperación... ...no les importa... ¿Eh? ...lleva muchos años... ...yo que sé, pues... ya triste que... ...que haya... niños ...que no conocieron otra cosa... ...en su vida... ...que la guerra... ...estoy hablando de... ...de Siria... ...pero podía hablar de... ...de muchos otros sitios... ...porque... ¿Cuántos hitos habrá en el mundo que están en permanente guerra? Pero pero no hay necesidad de que este eh, Occidente intervenga O a lo mejor un interviene desde tapadillo Pero, pero no intervenimos entonces Ahora, bueno, pues en Venezuela igual hay que intervenir eh, eh, Para pa, pa salvar a la gente pues, eh, pues seguramente no me extrañaría No tengo una puta idea, no tengo ningún dato que corrobore esto pero tampoco me, me extrañaría lo más mínimo si saliera la, el dato de que la economía pues venezolana mismamente fue una medida destrozada ¿m? por los que tenían interés en sacar a ese del, del gobierno y supongo que pues por cambiar cromos, sencillamente por, por cambiar cromos. Y es curioso porque claro, tenemos esa idea preconcebida, ¿Eh? Esa idea preconcebida que nos venden los, los medios, que nos, que, nos, que nos venden siempre de ah, la dictadura venezolana, pero nadie se paraba a pensar por qué eso lleva una dictadura ¿eh? y por qué es allí tan mala. Y, y, y, y la dictadura eh, eso, saudita o la dictadura libia no lleva tan mala. Ay, no, perdón, que la libia se acabó siendo muy mala, pero acabó siendo mala en muy poco tiempo. Pasó de ser muy buena. ¿eh? de ser un agente estabilizador de del norte de África y tal a ser malo y a ver que matalo claro ahora lo que lo que era el estado libio, ese espacio pues ahora viene a ser una especie de no sé de territorio feudal en el que en cada pueblo pues pues manda uno que ayer que supongo que tiene la metralleta más más grande me mesino Y bueno, pues hay un espacio en el que la esclavitud humana, pues ya es la cosa más hombre del mundo. Hay mercados de esclavos, hay tráfico de esclavos. Ah, pero ya no está Gaddafi, ¿eh? que yo lo importante. Ya, ya el occidente fue para allá, tiró unas cuantas bombas y tal, y ya acabó con, con Gaddafi. Ay, madre de Dios, madre de Dios. Ya terrible, ...y es terrible. Si os digo la verdad, ya tan triste esto. Y es triste que ni siquiera me acuerdo de la excusa que pusieron para acabar con con Gaddafi para matarlo. No me acuerdo siquiera. Al acuerdo me pone embargo de las cosas que pusieron para para acabar con con Irak con Saddam Hussein que tenía armes de destrucción masiva, se referíndese sobre todo armes nucleares que luego no no aparecieron. Pero pero sí que eso ye lo de menos casi. Lo de menos, a ver, yo siempre que pienso en, en aquello ¿eh? y siempre que pienso en las risas de, ¿eh? de, de lanzar y de lanzar o como coño dijera el bus y el otro y tal. Y bueno, cuando siempre que pienso en esas risas, pienso en aquella semella de aquel niño sin brazos ni piernas ¿eh? porque les bombes eh, ellos los amputaran. y pienso en aquello y, y pienso también en la ministra española aquella diciendo la, la bolsa subió el, el petróleo iba yo notándose ya un poquillo los bombardeos Carame, sí, que un año pierda los brazos y las piernas no es tan importante como que ¿eh? como que suba la bolsa ah, en fin yo pienso en aquello pienso en aquello y aquello estaba estaba justificado porque porque allí había armes de de destrucción masiva, había seguramente armas nucleares pues, pues no sé, uno piensa en otros estados en los que no llegue a esa caja de tapadillo y que, bueno, pues sí tienen armas nucleares ¿eh? por embargo, que llegue esos no son peligrosos, va ser curioso porque <coughs> oh, ya sé que también está fartucos de decirlo Pero bueno, pues el, el, el estado que invadió aquello, los estados que invadieron aquel sitio, el Irak, por tener armas nucleares, también tenían armas nucleares, pero bueno, querían tenerles para ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos también la idea preconcebida de que hay los que sí pueden tenerles, otros no. ¿eh? El Reino Unido y los Estados Unidos los pueden tenerles, pero joder, van a tenerles el Irak, por Dios, que poder más muy gordo si es este en Irak. Pero claro, por, poder, por más igual de gorda por tenerles la India, y la India tieneles y no pasa nada, y todo el mundo. O, o Pakistán, el Pakistán tienes también y no pasa nada. ¿eh? Corea del Norte tienes también. <risa> o sea, hostia, pero Corea del Norte hay la duda, ¿eh? eso ya es dictadura, y es democracia. Ah, ah, no, que no hay duda ninguna, que hay una dictadura totalitaria y tal, y, y la gente muere de fame, allí, pero allí no se interviene, no pasa nada. ¿Por qué? Pues seguramente por razones geopolíticas que ya os digo Que yo no les No les conozco ni tal Pero bueno, que llámame la atención ¿eh? Eh, Interviense Muchas veces para salvar a la, ¿eh? a la población civil Que, que los dictadores No dejen que llegue la, la ayuda Humanitaria Pero hay, hay tantos dictadores En, en el mundo ¿eh? Hay tantos dictadores yo que sé, en el, Del África No sé decir ni siquiera qué estados del África son dictaduras y cuáles son supuestos democracias, No lo sé, no lo sé. ¿eh? Porque no porque nos importa. Porque esas cosas no importan. Hay otros que se importan y entonces en esas meternos... Meternos en las ideas preconcebidas, pero bueno. En fin, en este no hay tanta falta, ¿no? Ay... voy a poner un cantar ¿qué vos parece voy a poner un cantar y, y no sé qué cantar poner que tenga que tenga un poquillín que ver con esto yo una pena si tuviera chateros a lo mejor pues podían podían podían yo qué sé sugerirme de alguna pero bueno bien mira yo ahora mismo estoy acordándome de, de una que igual sí que vos presta Y, y a ver aquí, tata, espera. Ay, si no estoy ni siquiera metido en el, en el YouTube que lle por donde yo pongo la música, pero bueno, yo pienso que va a salir igual, ¿eh? Y una canción nomás muy cortina, ¿eh? Para no dar mucho la vara, que que total, a ver, que <ríe> voy a acabar enseguida, eh, a ver, no os penséis que Voy a poner el cantar y, y, y después y después enseguida ya ya termina termina la ledaña no estoy yo con mucha ganas de de las cosas de hacerles cosas largas, de hacer un, un programa un programa llargo ¿eh? sí lo siento no estoy no tengo no tengo el cuerpo para ello Ahora venga sentí este cantar <tose> Reunión de cerdos Todas las mañanas Vendemos países Y compramos Alma podrás nacionalizar vamos al negocio! La caballería a la bolsa de Nueva York controla este modo John, la bolsa de Nueva York a la mayor gloria de Dios Bueno, y vamos terminando ya con estas notas ya os digo no tengo yo ganas de venir aquí más que a hacer algunas reflexiones y ya está ya bondo oíste venga con esto y un bizcocho hasta la semana que viene hasta sabe dios cuando sencillamente oye tenéis cuidado ¿eh? y, y miráis a ver que que no vos que no vos cojan vale venga, eso sí eso sí lo tengo claro no quiero que vos cojan en ningún momento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 Un cabello, dura y simple tomatura de pelo. Porque era el pasado por arte de magia. Tiene vida propia y va cambiando según convenga alterar biografía. Yeah! yeah.